El crepúsculo en Esquel y en Formosa, y la mañana en Capilla del Monte y en Euquén. Por raro que parezca, desde todos esos puntos, conforme nuestro mundo gira, por supuesto, se emite nuestro mensaje al cosmos, en procura de alguna otra civilización como nosotros que disfrute de emociones, ¿no es cierto? Sí, intensas. <risa> Y contradictorias, ¿no?、Eh, una semana una cosa, otra semana otra. Pero bueno, nuestra civilización con esas contradicciones, ¿sí? Esperamos a encontrar a otros que tal vez entiendan nuestro mensaje, lo decodifiquen y nos contesten, probando de esa forma que no somos los únicos en la inmensidad. Se puede decir que prácticamente al día siguiente de que Isaac Newton publicara su ley universal de la gravitación, se podían hacer los cálculos demostrativos que describirían que un viaje a la Luna puede tomar tres días terrestres de duración. Para que sea eficiente, se debería contar con una nave que escape de la atmósfera a 11 kilómetros por segundo y siga por el espacio sin emplear más combustible hasta llegar a nuestro satélite natural, viendo por la ventanilla a una Tierra desvaneciéndose.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 A través de Internet, por supuesto. Y allí va nuestro saludo a Delta 80 y el retorno del gigante Radio Show de mi amigo Gustavo Bolasini. También a la red satelital de Farco, la figura de Cristian Torres, ¿no es cierto? Y Pepe Frutos, sí. Grandes personas que colaboran con nosotros desde allí. Por supuesto, todo ello por intermedio de Frecuencia Cero. El viaje a la Luna que surgió de los cálculos de los científicos e ingenieros se realizó nueve veces por intermedio de la NASA entre 1968 y 1972. Aquellas oportunidades en las cuales la Agencia Espacial manda astronautas al espacio, poniendo tripulaciones a unos cuantos miles de kilómetros por encima de nuestro planeta, Para algunos, no es considerado un auténtico viaje espacial, aunque parezca un concepto casi paranoico.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 Según Neil deGrasse t y s、si、o n y a John Glenn, después de haber realizado tres históricas órbitas a la Tierra para descender exitosamente en el mar en 1962, le hubieran dicho que 37 años después la NASA lo volvería a enviar tan solo a la órbita baja. Quizás hubiera preferido que lo contraten para repart sí, repartir folletos de Falling Dales.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 Si nos ponemos a pensar por qué viajar al espacio aparece como algo tan problemático, el tema inicial sería el dinero. Para enviar a alguien a Marte sería un verdadero desafío hacerlo por menos de 100 mil millones de dólares. ¿Qué haría usted con ese dinero, señor h e r n á n ¿Haría ese viaje? Muy bien, sí. ¿Solo? Seguramente que no. <risa> Seguramente que no, pero bueno. Se puede juntar el dinero, pero para ello es necesaria una campaña tan grande como planear el golpear a las puertas del cielo. Roberta here to help you.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 101.5 FM Milenio en Capilla del Monte, Córdoba. 103.5 FM Salto Encantado en Misiones. Y 107.1 FM La Propaladora en Neuquén. Para que la expectativa de viajar a Marte no vaya más allá de varias décadas, debería existir un plan financiado por algún gobierno o más de uno de ellos. Lo más factible sería que el costo de las misiones tripuladas bajara considerablemente su precio para no agregar quebranto a alicaídas economías y sumirlas aún más en el llanto. Michael ers universo。 That we may close our eyes in peace Follow what may rise from this Standing in the halls of grace Let my people go Was the cry I heard from far away I should have known Not to trust every word I heard them say There's a face I can see Staring back in desperation Nowhere to turn to now Drowning in the sea of fate Don't run, don't hide The devil will find you anywhere We should never have lied The sin was always there. Help me. Help me. Oh, help me me me This choice must be free. Answers do not grow on trees. Face our enemies with faith in one another. Don't fall down, don't lie down. You can lean on me, my friend. The future may not bring us luck, but together we can go down fighting.、Hey.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 Debido a la corrupción, ineficacia y malas decisiones políticas, basta tener en cuenta que la NASA empleó años de investigación y desarrollo para lograr una lapicera para los astronautas, la cual costó cerca de un millón de dólares. La Unión Soviética resolvió el problema mediante el uso de un lápiz y así dedicó más tiempo a la ascensión. And we all know we're all in love. a as we walk through that door, we find that there's so much more. And we all see our final destiny. If w e r a l l for grace along the journey. Stop! Infinito, Cuando miras al infinito, hasta donde puedes pensar sin cansar, pensar, pensar. pensar. Do, do, do, donde, donde no llegan los ojos,、no、llegan los ojos, ojos se puede oír nuestra, voz. Puede oír nuestra voz. Voz, voz. Hacia nuevos universos, viaja el mensaje de Big b a Por el momento, a menos que se resuelvan los problemas, Problemas de recaudación de 200 mil millones de dólares. Para los viajes espaciales es difícil pensar en enviar a un Homo Sapiens a un largo y verdadero viaje al espacio. Solo quizás se sigan lanzando latas útiles y los guardacostas. The scattered pages of a book by the sea, held by the sand, washed by the waves, a shadow f o r m s cast by a cloud, skimming by as eyes of the past. But the rising tide absorbs them, and effortlessly they be. They told of one who tired of all, singing, Praise Him, praise Him. We heed not flatterers, he cried, by our command. Waters retreat, show my power. Halted my feet, but the cause was lost. Now cold winds blow. to smile even though his hopes they dashed were offerings p a r e De años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Big Bang. El espacio es vasto y vacío más allá de cualquier medida terrenal. Para que naves espaciales se muevan entre galaxias, deberían viajar a velocidades 500 millones de veces más rápidas que la velocidad de la luz. Mejor pensar en que explorar los océanos es mejor hacerlo con robots acuáticos. mensaje de Big Bang. Big, Big, Big Bang. Viaja portado en señales de radio. En procura de alguna otra civilización. Big, Big, Big Bang. En algún lugar del u n i v e r o se escucha Big, Big Bang. Bang. La luna está lejísimos comparada con los destinos posibles a los que llega un avión de pasajeros corriente. Pero está cerquísima si, la, si eso lo comparamos con cualquier otro cuerpo celeste del universo. Lo mismo podemos aplicar a Marte, a Plutón y a Próxima Centauri, la estrella más cercana al Sol. Si la imaginación nos ayuda, quizá el dinero no sea un problema.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 Puesto, ¿sí? Por su aporte de música, ¿sí? pueden visitar su, su catálogo ¿sí? en, en Icarus. Es una importante、eh, contribución musical, digamos. ¿eh? Un importante sello. Al departamento de edición de Frecuencia Cero, en la figura de dos célebres astronautas, no, no son. Bueno. Pero bueno, nos saludamos igual. Leo Montenegro y Edgardo Cielo. ¿Son de su agrado, señor Hernán? ¿Porque usted trabaja por ellos? Exactamente. Bueno, muy bien. Quien hace toda la tarea es Hernán y ú n e s por supuesto. En la conducción, Jorge Ingenieros, operación técnica y puesta en el aire. Hernán y ú n e s Es una tormenta de. A usted le va a terminar trayendo problemas este tema de tener una locutora propia. Dirección General Hernández Icich colaboran, aunque ahora no tanto, no sé, está medio extraviado, perdido en el espacio. En Moscú, Lucas d a r w i c h y Javier, que sí aparece, sí, él. Cada tanto se da una vueltita, ¿no es cierto? Una realización media asociados para Frecuencia Cero. p u e d e s comunicarte con nosotros a través del mail bigbanfrecuenciacero.com.ar d o simplemente visitando nuestra página www.bigbanradio.com.ar. d También estamos en Twitter, Facebook, Flipboard, Tumblr y todo eso por ahí que no le gusta a Matías. Será hasta la semana que viene. Chao.